¡Ay, que está rico el sol, Uy, Marta! ¡Qué increíble en que, la playa! Que, me da como energía a mí, ¿no? Es. Nos merecíamos unas vacaciones. claro que sí! Ay, y lo mejor de todo es desconectarse, de todo, todo de toda la ay, ciudad. Igual no más ayer, Julia, que me metí a internet. Pucha, pero pocha, Marta, querés porfiar si te dije que pero no Pero es podías. que no sabéis nada lo que encontré. Yeah, okay. Encontré una página increíble. Yeah. Mira, se llama www.escuelaciudadana.cl yeah. y, y ahí tú encuentras toda mucha información para, yeah. para el ciudadano. Yeah. Por ejemplo, derechos ciudadanos, yeah. eh, habla de la reforma previsional, yeah. algo que estudiamos mucho nosotras. Yeah. Eh, por ejemplo, acceso a la información pública. Yeah. En el fondo es un, es un sitio de internet que le pone hincapié yeah. al, al ser social, al oh, yeah. ciudadano, al yeah. individuo en la sociedad y yeah. sus derechos ¿me entiendes tú? obvio